Por una ley de radiodifusión de la democracia. Las frecuencias radioeléctricas deben ser administradas por el Estado, con criterios democráticos y adjudicadas por periodos de tiempo determinado. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.